Ajá. Tenemos que comenzar hablando, si te parece, por la oficina de turismo. Una oficina de turismo que se va a inaugurar dentro de relativamente poco tiempo. Se pretende que esté ya perfectamente montada, inaugurada, antes de la nueva edición de la Feria del Mueble. ¿Y que dónde estaría, concejal? Cuéntenos. Bueno, pues está ubicada justamente frente a la fachada principal de la Casa de la Cultura, uh -huh. eh, en la esquina del restaurante de, de La Perdiz. Uh -huh. Ahí es donde va a estar, es un local, bueno, no es demasiado grande Pero es bastante acogedor y yo creo que bastante céntrico Y bien ubicado para, para precisamente para lo que es uh -huh. la oficina de, de turismo e información Muy bien, ¿el objetivo cuál sería? Atender a todos los turistas que se acercan, ofrecer folletos sí. Por cierto, luego vamos a hablar de la nueva guía porque me parece uh -huh. preciosa Muy bonita y sobre todo muy gráfica Pero antes uh -huh. de eso, ¿cuál sería el objetivo del montaje de una oficina de turismo? Pues nada, el objetivo es, pues, vender nuestro pueblo, tanto culturalmente, pues, comercialmente, un poco, pues, para que conozcan los que vienen de fuera cómo es nuestro pueblo. Y, y nada, yo creo que esta oficina mmm, se merece, vamos, es una oficina que el pueblo de Sonseca se merece y, bueno, yo creo que lo principal es eso la información y que todo el mundo pueda acceder a nuestros comercios, a nuestros monumentos y conocer el pueblo de Sonseca. Uh -huh. Y además sí. ahí vamos a tener, como no podía ser de otra manera, una nueva guía informativa turística sobre los principales atractivos que tiene nuestro pueblo, que son bastantes y yo creo que incluso mucha gente de Sonseca los va a, descu los va a descubrir gracias sí. a esta propia guía, ¿verdad? Sí, eh, creo, bueno, eh, me acaba de llamar ahora mismo Carlos que ya, ya había venido, estaba un poco preocupada por si no me llegaba porque la quería presentar también un poco para la, para la feria de, del mueble y, y para la apertura de la oficina de turismo uh -huh. y creo que ha quedado bastante bien, bastante completa y nada, esperando pues que, que sea del agrado no solo de los sonsecanos sino de, de la gente que venga a Sonseca, claro. Evidentemente va a ser una guía gratuita que se va a repartir para todo el mundo sí, que sí. la quiera, ¿no? Efectivamente, sí, es totalmente gratuita. Ajá, muy bien, ¿y qué vamos a poder encontrar? Lo que ya hemos dicho, ¿no? Toda nuestra cultura, todas nuestras fiestas, toda nuestra industria, nuestras empresas. Sí, nuestras tradiciones, nuestras fiestas, las ferias que anualmente se hacen de interés nacional, pues como puede ser la Feria del Mueble, eh, la Feria de, del Comercio, pues bueno, pues nuestras fiestas, el día 6 de, de mayo el día 8 de septiembre, bueno, aparte de eso, nuestra semana de teatro, un poco, pues, todas las actividades que se hacen a lo largo del año. Mm -hmm. uh -huh. Como decíamos anteriormente, se pretende abrir antes de la celebración, o antes del comienzo de Fermacam. ¿Se sí. sabe día? Pues ¿Lo estáis trabajando que... en este momento? Pues creo que para el lunes la quiero tener abierta o abrirla el lunes, porque estoy esperando a que me lleguen ya los muebles, si no es hoy mañana, Poner cuatro detalles y, y ya uh -huh. abrirla, porque también estaba esperando que me vinieran la, las guías, entonces como ya más o menos lo tengo todo, para el lunes, si Dios quiere, pues eh, creo que, que la oficina de turismo ya estará abierta para cualquier... ...cualquier sonsecano que se quiera acercar a, a verla... Uh -huh. ...e informarse de lo que tenemos. Lunes 15 de marzo, ¿el objetivo uh -huh. es tenerla abierta... ...durante todo el día, solamente por la mañana... ...solamente por la tarde, no sé? Pues mi objetivo es tenerla abierta... ...sobre todo en horario de tienda... Uh -huh. ...sobre todo en horario de tienda... ...que, que principalmente es... Eh, ...aparte de, ya te he dicho, de los monumentos... ...que pueden ver en Sonseca... ...pues que conozcan, pues... ...sobre todo nuestra tienda... ...y hacer un poco como si hiciéramos turismo comercial, Ajá. que bien. conozcan nuestros productos y que, bueno, si no es una cosa, se lleven otra. Y la persona que va a estar dedicada a esta oficina de turismo, que va a trabajar en ella, Ajá. ¿en la Feria del Mueble en Fermacán se va a ir al stand Municipal para tener ahí un pequeño apartado con el objetivo de ofrecer toda esta información? No, no, no, no. La oficina estará abierta durante la, la feria del mueble, de tal manera que si viene alguien y no sabe dónde está la feria y demás, pues dirigirles, incluso darles un callejero donde pueden encontrar la, la feria. Aquí en, en el stand habrá unas novatas eh, que, que, que también las la necesito para que vayan enseñando lo que son los kioscos informativos. Correcto. Así que si no pasa nada extraño, todo está previsto a que se inaugure durante la jornada del lunes día 15. Eso y es, ya empiece sí. a funcionar a, a pleno rendimiento, ¿verdad? Eso es. Muy bien. <risa> sí. Lo que ya sí que está a pleno, de, a pleno rendimiento son los diferentes kioscos informativos que recordamos se han instalado en la Casa de la Cultura, se han instalado también en el consistorio, en, en el propio ayuntamiento Ajá. y en la piscina municipal cubierta. Esto es Así algo es. conjunto entre Atención al Ciudadano y ...cultura y festejos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, precisamente entre Manuel y yo hemos sido quienes ...pues pensamos que, que todos los sonsecanos... ...deberían de, de tener ya un, un... ...bueno, utilizar las nuevas tecnologías... ...con las que podemos disponer... ...y creo que, que el pueblo de Sonseca se merece... ...que se modernice... ...y que esté al alcance pues de todos... ...de niños, de jóvenes y de mayores... ...por eso los kioscos informativos... Pues yo creo que son vamos, bastante accesibles para uh -huh. para cualquier persona, porque tienen pantallas táctiles y bastante, vamos, te van, tú vas aplastando y te va diciendo lo que tienes que ir haciendo, bastante fácil y bastante. Por recordar un poco, uh -huh. destacamos que desde un punto de vista local, posibilita el acceso al portal del Ayuntamiento y a toda uh -huh. la información municipal que incluye el portal de, del Ayuntamiento que recordamos es www.sonseca.es Por otro uh -huh. lado, también se permite hacer la realización de trámites a través de la red de redes la visita a la guía de empresas de aquí de nuestro pueblo, uh -huh. tenemos también acceso a las páginas oficiales de todos los organismos públicos, provinciales y regionales y sí. luego también, bueno, pues eh, todo tipo de... Sí, sobre de... todo también recalcar que Se pueden mandar mensajes gratuitos. Uh -huh. ¿Mensajes a móviles? Mensajes a móviles gratuitos y mandar email también totalmente gratuito. Incluso si alguien quiere coger la cita para el médico o coger la cita para hacerse el DNI, uh -huh. a través de los kioscos informativos también lo pueden hacer. Creo que es bastante completa, pero bueno, también aquí en los kioscos hay, hay un, un apartado donde de información y sugerencias, uh -huh. que bueno, que si alguien sugiere o de, de que se cambie algo o... O que se mejore, que, que se amplíe, o que algo. se quite algo que no lo ven útil. Eso es, pues estamos abiertos a, pues a todo tipo de, de reclamaciones y de sugerencias que nos puedan hacer lo, los ciudadanos. Uh -huh, muy bien. Sí. Mm, por cierto, allí yo solamente puedo hablar del que tenemos aquí en la Casa de la Cultura, sobre todo por la tarde, que es cuando más cantidad de gente viene, uh -huh. están siempre ocupados. O sea, yo imagino que la Casa Consistorial igual. Por cierto, ¿el, de la, el del Ayuntamiento, ¿dónde está? ¿Se ha puesto abajo? Imagino que sí, ¿no? Sí, está abajo, al lado de, del punto de, de información, eh, justo debajo de, de la escalera, en la escalera de subida, en, en el huequecito ese que hay, pues ahí. De todas maneras, posiblemente eh, una chica, pues, porque aquí la gente, cuando pones a algún kiosco, alguna cosa novedosa, como que se frena un poco, entonces hay que como que animarles un poco a que lo utilicen y demás. Yo también me dedicaré un poco pues, a que la gente mayor, sobre todo, ...pues que, que no está muy acostumbrada a las nuevas tecnologías... ...pues lo puedan utilizar... ...y uh -huh. ellos mismos pues se puedan ir, ir cogiendo sus citas para el médico... ...o sus citas para el DNI, cosas así un poco más facilillas. Ajá. Y Lidia, eh, uh -huh. esto sí que se va a presentar en la Feria del Mueble, ¿verdad? Sí que se va a sí. llevar uno de estos kioscos al estar municipal. Sí, sí, sí. Eh, igual tengo previsto que, que me lo instalen para las jornadas de la feria... Y que, bueno, que cualquier sonsecano que, se quiera, que lo quiera utilizar va a estar allí en el stand de, del ayuntamiento y que con toda la libertad del mundo se acerque y como aquel que dice como que cacharré con su ordenador, pues que cacharré aquí con, la, con el kiosco y, y ya está. Muy bien.